Eh, ahí en la rotonda de eh, y la ruta 205, la ruta 205. Sí, se espera bastante gente porque por lo que estamos viendo por el fe y todo eh, la idea era descubrirlas ahí a las islas pero cuando las pusimos ayer eh, sacaron fotos y en dos minutos las tenían todas Así que hoy las vamos a volver a tapar, pero no no es para que no se vean, sino es para que, como están pintando y, y están colocando iluminación para que no se vayan a tropear porque son todas de acero. Claro. Eh, pero sí, yo creo que llegamos muy bien, vamos a andar bien. Están contentos, ¿no? Sí, la verdad que es algo que veníamos desde hace muchos años tratando de hacer y en una oportunidad tuvimos, la, el, ya lo teníamos decidido, el monumento y todo era un monumento muy importante y fue justo cuando fue el tornado en Saladillo y optamos porque esa plata se usara para otras cosas. Y en este caso la situación por ahí económica es bastante difícil también, pero creíamos que teníamos que homenajear no a nosotros sino a los que quedaron en las islas específicamente sí, bien, sí, pero sí, yo yo siento más que a los que quedaron allá y los que quedaron con algunos problemas de salud que son muchos, se les puedo asegurar que hay mucha cantidad eh, y todo esto se logró realmente por la contribución de, bueno, primero por José Luis que nos dio el lugar y nos dio la oportunidad y después por toda la contribución de la gente del grupo de albañiles que tengo, que es espectacular, realmente no se cobró prácticamente mano de obra de nada, eh, el hormigón por bruno bueno no, no puedo enumerar a todos porque son muchos, pero realmente fue una contribución muy grande y en efectivo de, de varias empresas que donaron 148.100 pesos y con eso ya hubo otro montón que quiso seguir donando y le dijimos que no porque realmente estamos, con eso nos alcanza justito, nos están sobrando creo que 2.500 pesos. Eh, que si yo quiere le vamos a pagar un asado a los, a los albañiles, Por están lo porque me están de, de reclamar, <risa> pero pero sinceramente eh, fue muy grande el apoyo de la gente y, y la parte económica, les, les repito, eh, ya estamos cubiertos. El apoyo más grande que nosotros queremos realmente es que si pueden concurrir el domingo a las 10 y media la inauguración sería eh, muy lindo. Eh... Contanos un poquito cómo, cómo, cómo surge el tema del, del monumento, del, del, del tipo de monumento que, que se va a hacer. Y bueno, el monumento eh, nos ofrece José Luis porque sabe él que desde mucho tiempo antes, con Grosito inclusive, habíamos tratado de verlo y hacerlo, pero siempre se fue postergando por una cosa o por otra. Cuando surge el tema que nos da eh, ahí la rotonda, eh, yo le comento a Antonella, que es mi hija, eh, y que, que, que viera algo y me empezó a presentar cuatro o cinco proyectos los, nos juntamos con todos los excombatientes de Saladillo eh, y bueno, gustó este eh, y decidimos darle forma porque era realmente algo que, que queríamos hacer hace mucho lo que pasa que había que dar el puntapié inicial cuando se vio el monumento y todo nos agarró ganas de empezar hicimos una reunión y quedamos que lo íbamos lograr el 2 de abril pero al 20 de enero todavía no, no habíamos empezado Entonces yo soy un poco <ríe> hinchado y enérgico, eh, me puse las pilas y nos reunimos y dijimos vamos a empezar a hacerlo, le dije a mi hija que preparara todo, hablé con la municipalidad, nos juntamos con todos los excombatientes y decidimos empezar y por suerte, contra reloj, porque sinceramente eh, están trabajando 9, 10 horas diarias, eh, los distintos gremios eh, vamos a llegar, pero realmente costó mucho costó bastante eh, arrancar una vez que arrancamos fue cuestión de meterle horas y horas de trabajo eh, tiene hormigón, acero, está iluminado sí, sí sí eso tiene una iluminación de led que si Dios quiere va a ser muy linda nos costó mucho buscar el tema de iluminación anduve con antonela recorriendo por todos lados hasta que dimos con una casa en Buenos Aires que se dedica a esto y nos orientó Porque para venir a hacer la gente que sé que iluminación nos habían pedido 200.000 pesos y era imposible Así que conseguimos todas no, las luces ¿Solamente clase. la iluminación? Sí, sí, solamente la iluminación, no no, no no llegábamos, ahí sí teníamos que salir a pedir mucho más plata eh, Fuimos con antonela una persona en un comercio de Buenos Aires que se dedica a toda iluminación de LED Que ha iluminado inclusive la Casa Rosada, bueno el Estadio Racing, bueno, un montón de cosas que nos, nos orientó él más o menos cómo hacerlo Nos dio todos los elementos, hablamos con Bustamante, que es el que pone la mano de obra en la parte de electricidad totalmente gratuita, don Noren. Jorge. Eh, Jorge, sí. Eh, se le dio todos los elementos y ya las están colocando. Eh, si todo queda como realmente lo planeamos con Antonella y esta gente nos explicó, creemos que va a ser muy lindo, así que esperemos que, que los efectos de luz que tiene el monumento sean lindos. O sea, va, va a haber ir dos veces. Sí, a la mañana estamos. y a la noche claro sí sí de todas maneras el tema de la iluminación lo vamos a probar creo que el jueves a la noche ya lo vamos a estar probando eh, tiene un mástil muy alto con un reflector apuntando directamente a la bandera desde arriba del monumento que también creemos que el efecto tiene que saber tiene que ser bueno la verdad estamos todo haciéndolo Ah, sí, sin un alguien que nos esté guiando acá Estamos colocando más o menos Como nos dijeron que teníamos que colocar allá en Buenos Aires Pero esta gente no vino no Nos provee la iluminación nada más Así que si queda como lo planeamos Como lo, lo pensamos que va a quedar Creemos que va a quedar lindo eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido en este, en este último tiempo? ¿Se siguen dando charlas en las escuelas? Sí, sí, eh, sí uno y eh, nosotros tratamos de malvinizar todo lo que lo que se pueda a veces los tiempos de uno no no nos no ayudan eh, pero siempre que nos han llamado a la escuela uno de nosotros va siempre sí sí es más el, el lunes 3 tenemos una charla que creo que es con alguien con la gente de la policía o los suboficiales, no sé me llamaron eh, que tenían que coordinarlo pero no sabía sé que es el lunes 3 Uno por ahí, eh, de afuera lo nota eh, o, o le parece, eh, capaz que por el sentimiento de uno eh, o por lo que uno se relaciona a ustedes, eh, ¿lo ven en la sociedad que hay eh, una mayor conciencia sobre lo que fue la guerra de Malvinas? Sí, sí, yo creo que día a día se fue incrementando y realmente lo sentimos por el apoyo que nos da la gente. Eh, por ejemplo, cuando hicimos algún acto o algún festejo, eh, la, con, eh, la cantidad de gente que se concentra es mucha pensamos que van a ir por ejemplo 10 personas y van mil qué sé yo, las la dos que hicimos eh, llenamos todo cuando pensamos que no lo íbamos ni al teatro ni cuando hicimos allá enfrente a la escuela 26 era 3 años Eh, y realmente notamos que día a día el apoyo es mayor, ahora con los medios que hay en internet, por el Facebook y todos los eh, medios que hay, vemos que continuamente son todas palabras de apoyo. Siempre hay alguno que siente, pero es, es lógico y es normal que cada cual tenga su pensamiento ¿no? Eh, este, este movimiento que ocurre en sala de ellos, si bien uno eh, le parece que hay un, un movimiento a nivel a nivel país sobre, sobre Malvinas, pero... El, el movimiento que ocurre en Saladillo no, no no parece ser muy común en todas las ciudades, ¿no? No, no, no. Inclusive eh, eh, algunas fotos que vieron en otros centros eh, por medio de nosotros que la hemos mandado a otros excombatientes para que lo vieran, eh, realmente se quedaron admirados del tipo de monumento que íbamos a hacer porque es un monumento bastante importante. Si uno, yo que más o menos conozco unos cuantos acá en la provincia de Buenos Aires y en algunos otros lados, realmente creo que va a ser un monumento de importancia y eso eh, lo hace eh, con el apoyo de Saladillo, o sea que la consiente eh, la concientización de la gente es cada día mayor y lo notamos nosotros mismos por cómo por cómo cuando nos saludan o cuando nos preguntan o cuando estás en una charla y empezás a hablar de Malvina y ves eh notás que la gente se interesa realmente muchas veces Inclusive mis amigos, Nacho entre ellos eh, Cuando estamos en alguna cena Que nos juntamos los miércoles eh, Cuando yo empiezo a hablar me doy cuenta Que a todos les interesa Pero a la gente por ahí le cuesta preguntarlo En mi caso yo no tengo ningún problema De contar eh, lo que viví lo, Todo lo malo y todo lo que pasó Y yo no tengo problema De contar nada de lo que pasó A mí no me gusta ocultar nada de lo que me tocó vivir a mí personalmente cada cual tiene vivencias diferentes de distintos puntos de, de la ubicación que tuvieron eh, durante el conflicto no, no, no está claro y, y por supuesto que cada uno elige o hace lo que puede no claro. eh, pero pero está bueno lo, lo hemos charlado en alguna oportunidad nos has contado eh, al aire eh, está bueno que se sepa y cuáles fueron las vivencias de uno y cuáles fueron claro. eh, los dolores y las cosas que tuvo que vivir sí, uno sí. porque eh, de esa forma Eh, el que escucha al otro lado empieza a asimilar un poco de qué se trata una guerra. Claro, eh, claro, claro. No, no es ir y, y, y acostarse en un hotel y levantarse el otro día a las 8 eh, de la mañana a salir a trabajar, ¿no? No, no, eh, no, no, por supuesto. Eh, solamente eh, las vivencias de una guerra la puede sentir el que estuvo ahí, pero por lo menos tratamos de contar la parte más fiel y, y, y lo que ocurrió realmente en esa guerra. En mi caso yo no tengo ningún problema de contarlo, lo vuelvo a repetir, eh, y yo hablo siempre por mí, no hablo por los demás porque cada cual puede haber tenido una vivencia diferente, eh, es lo que trato de transmitir. ...porque teniendo la oportunidad de que la gente sepa lo que pasó... ...y no tener que leerlo porque es parte de la historia en los libros... ...que conozcan la verdad de lo que fue realmente Malvinas... Eh, ...a nivel de los militares, a nivel de lo que nosotros tuvimos que pasar... ...y a nivel de la fuerza inglesa y la guerra en sí... ...yo no tengo problema en contar nada. Eh, nunca más una guerra. No, no, no, por supuesto, no, no. Yo soy totalmente contrario a eso... Eh, Siempre consideré que un, una sola vida no vale, por más punto estratégico que tenga la tierra y todo, eh, no vale, no vale no lo vale. una guerra no, yo creo que todos los medios diplomáticos serían lo ideal, por lo menos para mí. Eh, y, y Yo siempre hablo que eh, si bien existen diferencias, porque está clara una decisión de, de aquellos que por ahí tenían carrera militar eh, y, y quienes eh, los agarraron de los pelos y, y los llevaron a una guerra... Eh, eh, yo digo que en la mayoría de los casos eh, Aún el que hizo carrera militar tampoco estaba preparado para la guerra No, no, no Yo, yo puedo hablar de los que vi, estaban conmigo eh, En el momento de los combates eh, Nosotros no sabíamos qué hacer porque realmente mm, Es muy feo escuchar los aviones bombardeando Los barcos o, o las ametralladoras eh, No sabiendo para dónde agarrar y teniendo que preguntarle al teniente primero, por ejemplo, que estaba con nosotros, qué hacíamos y el tipo no estaba eh, en esos que estoy hablando, repito, de mi caso particular y del regimiento 7, que en general fue todo así. Los que estaban en el frente, que eran los generales, los mm, tenientes coroneles y todo eso, en el momento de los combates no había ninguno. Eran muy pocos los que había, me puedo puedo acordarme de uno que realmente eh hizo todo lo que tenía que hacer y puso todo lo que tenía que poner, que era el mayor Carrizo, eh, que era el segundo jefe del, del regimiento 7, pero después los demás no existieron directamente. Todos los que estaban con nosotros eran cabos, se, sargentos, ayudantes, todos suboficiales y algún oficial de menor rango. Pero siempre eh, los, los de alto rango, en los momentos de los combates finales, no, no quedó sí. ninguno, ni uno. Eh. eso lo, En mi regimiento, eso lo puedo asegurar. Eh, no no no te quiero llevar otra vez al tema de la guerra Pero re recuerdo justamente hablando de este tema Que eh, me lo contaste vos Y creo que lo contaste al aire Que eh, eh, cada uno de los, de, de los militares ingleses eh, El que menos tenía, tenía dos guerras encima. Sí, sí, sí, sí eran todos Aparte tenían no menos de 23, 24 años eh, Yo tuve la oportunidad de Cuando nos toma prisionero en el buque Canberra eh, eh, Hay un amigo mío Que se llama Alan Craig era compañero del regimiento 7 mío es inglés pero eh, vivía en argentina y luchó por argentina él vino muy chiquitito y creo que está naturalizado argentino pero sabía hablar inglés porque los padres eran ingleses y entonces fue el traductor del barco eh, y justo estaba en la habitación mía entonces todos los ingleses lo, los comandos la, la, la, los dirigentes los, los militares ingleses para eh, que él transmitiera para todos los soldados lo que teníamos que hacer porque estábamos prisioneros muy bien tratados desde ya Eh, no es como se dijo en algún momento que nos trataron muy mal, nos trataron bien como prisioneros, eh, él era el traductor, entonces nosotros sabíamos, mmm, nos mostraban el armamento, y nos decían eso, que no podían entender cómo teníamos, yo tenía 18 19 años recién cumplido, eh, y no tenía ni idea, porque fui soldado 7 meses me dieron eh, de baja, eh, yo ya estaba por empezar a estudiar, y me volvieron a incorporar, y no podían entender ellos, porque el que menos tenía había tenido una participación en alguna guerra del OTAN o de, no sé de los, eh, y tenían el armamento muy superior eh, tenían para el frío las camperas con una pila que solamente con hacer un contacto a la altura del puño aumentaban 5 grados la temperatura ellos cuando nos tomaron prisioneros estaban afeitados, nosotros lo único blanco que teníamos era la pupila del ojo porque estábamos enterrados en trinchera y nos alumbrábamos con el aceite de los de los helicópteros que, que por supuesto los destruyeron a todo de entrada eh, y aspirábamos ese humo entonces era todo grasa no nos podíamos bañar porque hacía 18 20 grados bajo cero el agua estaba a esa temperatura eh, entonces imagínense a 60 y con poca comida estábamos destruidos y éramos sinceramente éramos una piltrafa porque éramos todos todos engrasados y ellos cuando nos tomaron prisionero estaban hasta afeitados los tipos, las camperas limpias ellos avanzaban en eh, pasaban una línea a la otra con helicópteros, nosotros estábamos metidos en una isla hacía 60 días sin comer y ya te digo, mojados eh, un montón de cosas que, que, que era imposible y aparte apoyados por Estados Unidos y no tengo ninguna duda que un apoyo incondicional para ellos fue Chile Cuando te parás en el 2017 y, y, y mirás eh, la guerra, ¿qué, ¿qué te pasa por la cabeza? Decís que hijos de madre, qué orgullo... Eh, que, ¿Y ¿Qué son, es lo que te pasa por la cabeza? Eh? Son sentimientos encontrados. Para mí es un orgullo eh, haber estado en Malvinas, porque haber peleado directamente no puedo decir, porque no tenía ni armas. O sea, a mí, como yo era... Eh, había dado el ingreso para odontología, me dieron un casco con una cruz roja y ni siquiera una curita tenía ahí adelante pero eh, si bien estuve en el lugar y todo armamento no tenía eh, y, pero para mí fue un orgullo, aunque sea de esa manera defender las la islas y cuando hablas de Malvinas me causa mucho eh, dentro mío eh, y también me causa sentimientos de a veces de rabia y de odio porque sinceramente no puedo entender cómo llevaron a, a morir a tanta gente cómo nos condenaron a pasar por las cosas que realmente que pasamos ahí eh, y no estábamos ni condiciones ni nosotros ni yo creo que la gran parte de los militares tampoco estaban preparados para eso porque realmente cuando eran los ataques no sabían para dónde agarrar ni sabían qué hacer ni sabían dónde esconderse porque ataques teníamos todas las noches con los barcos y durante el día los aviones Y en algunas oportunidades, algunos grupos comandos eh, Sinceramente No sabían qué hacer Y preparados para una guerra Yo creo que jamás estuvimos Pues si ni siquiera estaban lo, lo, lo, no, no, no. los Aparte, altos mandos teníamos un problema Nosotros teníamos un cañón de 105 milímetros eh, Y cuando íbamos a disparar Yo no, el que estaba encargado del cañón eh, Las espoletas estaban húmedas y no, por ahí salía un cañonazo, lo, los fusiles estaban oxidados, por lo tanto los FALES no, no disparaban porque estaban muy oxidados, no tenían mantenimiento, ellos venían con, con cada uno con, un, con una mina láser, eh, había, nosotros teníamos un en 144 que éramos, un solo binocular láser, y... Eh, transportaban ellos morteros que, que los llevaba, uno solo llevaba el mortero y eran descartables, nosotros necesitábamos cuatro o cinco soldados para transportar una cosa pesadísima, eh, reantigua, eh, y sinceramente eh, era imposible luchar contra ellos, pero sí tengo que destacar, y realmente lo quiero destacar, la fuerza aérea, el, el, los huevos que tuvieron esos tipos fue impresionante, porque yo vi... Eh, los Pucará, que era un avioncito chiquitito eh, pasar por arriba de las posiciones nuestras y después internarse en el marcha, ahí no lo veíamos, pero vos veías que iba a combatir entre medio de los buques y pasaban 5 y volvían 2 pero esos 5 eh, habían hecho un estrago eh realmente vi por ejemplo en el aire eh, ser perseguidos por los Sea harrier algunos douglas a 4 creo que se llamaban los nuestros y cómo esquivarlos y cómo derribar aviones eh, de gente con una experiencia en guerra importantísima realmente eh, eh, no tenían la experiencia pero tenían todo lo que tenían que tener y realmente creo que esos militares y sí, eh, valen eh, yo reconozco que pusieron lo que tenían que poner para tratar de defender a, a las islas eh, lo demás Naval muy poco lo poco que sé es lo que pasó Juan Carlos Rubiera que lo hundieron en el okay, grano uh -huh. antes de empezar ahí y, y todo lo que vivió Guillermo Nicoló con el Buquecito Penélope, que realmente la pasó muy mal también, eh, pero fue muy poco, para una guerra eh, los apoyos de los portaaviones y eso, eh, los aviones nuestros tenían que cargar en, en el sur, en algún aeropuerto del sur, llegaban, tenían dos minutos para atacar a las flotas inglesas y se tenían que volver, si tenían una persecución o algo, tenían que esquivar, no llegaban porque no tenían combustible, sí. entonces era, era imposible, y los tipos sin embargo iban, bombardeaban y realmente hundieron mucho. Yo por ahí eh, leí, inclusive Guillermo me contó que cuando estuvo en Inglaterra eh, Hay informes de que ellos perdieron muchísimo más gente Lo que pasa es que no lo pueden decir eh, Que perdieron mucho más gente Nosotros tenemos el caso particular mío, que yo lo viví con Javier Bemba Que realmente es de acá de Saladillo Y es un héroe eh, ese, ese chico cuando nosotros nos replegamos eh, Bueno, ahora es un hombre, ¿no? En ese momento era un chico Él tenía una maga Y él, eh, nos estaban atacando los Gurghaka, más o menos 200 metros de donde yo estaba, y fue en apoyo de la compañía B, yo era la compañía C. Y él se puso entre dos eh, entre dos rocas y de arriba con una mag, a todos los que avanzaban ingleses los barría. Y, y, y a los que habían ido de apoyo de la compañía nuestra le dijo, váyanse que yo me quedo un ratito más. Y se quedó, no se vino, hizo que volvieran y se salvaran, murieron 46 esa noche, compañeros míos, Eh, en ese en ese enfrentamiento y por supuesto de él no supimos nunca más nada. Y cuando estábamos en el regimiento apareció caminando, se había ido con otro regimiento, lo habían agarrado los ingleses y se lo entregaron a otro regimiento que no me acuerdo si era de Mercedes, no sé, y ahí lo vimos que estaba vivo, realmente un héroe con toda la letra. Eso eso a eso son los reconocimientos. Me, me emociono. Sí, bueno, no no no quería no, no quiero llegar a esto, la, la idea era... No pasa nada, está bien. Lo que pasa era... es que Eh, me emociona porque es una persona que está está un poco complicado de salud y vive en Roque Pérez, yo espero que él que ahora venga el, el 2 de abril venga, el domingo. El domingo. No, disinto, no quería no quería llegar a, no a esto, nada. la idea era Nada, no, no pasa nada. Era eh, hablar del del domingo eh, del 2 lo que de abril. Carolina me emociona mucho, eso es lo que pasa. Eh, la, la idea era eh, nada, que, que tratar de que de que estemos todos el 2 de abril Eh, ahí sí. en, en Ruta 205 y Cabral Yo eh, te agradezco mucho Te agradezco porque nos seguís contando Porque eh, porque Vos y, y el resto de los excombatientes Siguen eh, siguen hablando eh, eh, e, e, Insisto, y siguen generando Conciencia de, de lo que Implica una, una sí, guerra sí. Eh, sí, En una guerra que... no, no No no van soldados ¿Mm? Una guerra Uno dice si sí, van soldados, pero van sí, hijos, sí. van padres, sí, van sí. hermanos, sí. van primos, duda, van tíos. ¿eh? No. Sí, sí, conozco casos, eh, yo perdí un amigo que era de, de Mar del Plata, José Luis del Hierro, en el último en el último repliegue lo mataron, nos enteramos después de muchos años porque apareció después de un deshielo y tengo entendido porque me han contado gente de Mar del, de Mar del Plata, los papás murieron de, de, tristeza. de tristeza o de, de todo lo de que pasaron buscándolo claro. Uno no alcanzó a saber que lo habían encontrado muerto después de 5 años porque murió enseguida y después de un tiempito que lo encontraron murió la mamá. Y un hermano le contó a alguien, a eh, Juan Colombo, que es de Roque Pérez, que estábamos juntos los tres siempre, eh, le contó que había muerto de tristeza y que los hermanos directamente prácticamente no querían prácticamente hablar de Malvinas. Bueno. bueno, espero yo lo que no. espero que... No por mí, pero sino por, por los que quedaron allá Y por, por lo que significa el monumento eh, Espero verlos el domingo a las diez y media eh, Y bueno, y es un doble orgullo Porque realmente el proyecto y la dirección Fue de mi hija del monumento Sin duda, sin duda Y, y, y además eh, eh, va a ser eh, Vos ha recorrido muchas rutas, Marche eh, Yo he tenido la posibilidad también Por ahí no tantas Pero de recorrer, por lo menos la provincia de Buenos Aires La tengo bastante recorrida Y creo que monumentos a Malvinas Que se vean en la ruta Y en un lugar como la Ruta Nacional 205 Como acá, no hay claro No, no, no El punto el punto del monumento es estratégico Porque dentro de la ciudad sí hay muy buenos monumentos Pero así, en las rutas, no Eh, bueno, dejar un mensaje que orgullo a los veteranos, piel de gallina, al escuchar a un excombatiente. ¿Cuánto dolor y sufrimiento pasaron nuestros hermanos? Se me piento un lagrimón, dice, del teléfono 094. Eh, venga, eh, Guillermo, yo también me emociono mucho por las Malvinas. Un beso, dice en el teléfono 397, también que mandan un mensajito. Bueno, muchas gracias. Domingo, 10 y de la mañana. El domingo es Bueno, gracias. gracias Saludos a todos y gracias por haberme llamado. Gracias. Marcelo, venga.